Auspicia Informativo Farco Triquinosis, prevenir es comer seguro La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas Al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá Cociná bien la carne Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante compra en comercios habilitados Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada Ayúdanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de Zoonosis Provincial. Gobierno de La Pampa. Es tu auto, tu casa, tus cosas más queridas. Son tuyas y las cuidás. Pero ¿podés protegerlas de todo? Contrata los mejores seguros personales en Banco Credicop. La más amplia cobertura y la mejor protección para que tu familia y tus bienes estén tranquilos. Y vos también. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cártel de consumo, cobertura otorgada por SegurCop, cooperativo de seguros limitado, Banco Crédito Cooperativo Limitado, agente, instituto y inscripto con el número 20 en la superintendencia de seguros de la nación. Más información en www.bancocredicop.com El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticias desde los ojos de las radios comunitarias Corresponsales en todo el país ¿Y ¿Usted viene con una orden judicial a una?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 El gobierno concretó los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos y los trabajadores y trabajadoras se movilizaron para rechazarlos. Ayer fueron a hacer una asamblea en la sede del organismo en la ex ESMA y se encontraron con que la policía tenía el listado de quienes pasarían y quienes no. ...porque estaban despedidos. Además, se impidió el paso al Centro Cultural Aroldo Conti... ...que según el gobierno permanecerá cerrado para hacer una reestructuración. Así lo contaba la trabajadora y delegada Paula Donadío... ...en la cobertura de nuestro compañero Mario Sadras de Radiográfica. Mi nombre es Paula, yo soy trabajadora de la Secretaría de Derechos Humanos... ...y delegada de ATE también del mismo organismo... Nos encontramos en este momento en la puerta de la Secretaría de Derechos Humanos. Lo que se puede ver en este momento es personal policial con una serie de listados en los cuales les está indicando a los trabajadores si pueden entrar o no a cumplir sus tareas diarias. Esto tiene relación con los despidos que veníamos anunciando nosotros, que anunciaba la gestión este, y que nosotros salimos a denunciar y a pedir la reincorporación inmediata eh, y la reincorporación de todos los compañeros y compañeras. Estamos, también es importante decirlo, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos EXESMA, un lugar que durante la última dictadura cívico-militar funcionó como centro clandestino de detención. En este momento, eh, nos, acá funciona la Secretaría de Derechos Humanos y dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, el Centro Cultural de la Memoria Aroldo Conti y el Archivo Nacional de la Memoria. El día de hoy, el Archivo Nacional de la Memoria apareció cerrado, en este momento... La situación eh, se ha arreglado y lo abrieron. El Centro Cultural de la Memoria Aroldo Conti nos anunciaron el martes 31 de diciembre al mediodía que se cerraría para una reestructuración. Y luego de realizar la asamblea en la ex ESMA, los trabajadores y trabajadoras se convocaron para protestar en el Ministerio de Justicia. Hoy habrá una misa en la ex ESMA, encabezada por el padre Toto de Bedia, y mañana un festival en defensa del Centro Cultural Haroldo Conti. Ayer por la tarde también, las Madres de Plaza de Mayo recibieron en su tradicional marcha de los jueves a los estatales, representados por el secretario general del sindicato AT Capital, Daniel Catalano la crueldad se va apoderando día a día y van buscando cómo perfeccionarse en esto de la maldad, en esto del daño, en esto de, de ir generando en la sociedad que es posible, que es muy posible poder transitar una Argentina en donde esta violencia política, esta violencia institucional ocupe un lugar y que eso, en todo caso, no sea lo peor que nos pueda pasar. Y nos fueron agrandando, ¿eh? porque el gobierno de Mauricio Macri, fue instalando en la sociedad que las nuevas generaciones tenían que poder vivir con incertidumbre y de la incertidumbre constituirse como sujetos que puedan ser felices. Vos podés vivir sin saber de qué carajo vas a vivir, si vas a tener una casa, si vas a tener un trabajo, pero tenés que ser feliz. Y fueron metiendo en nuestra sociedad esas consignas y esa forma de ver el mundo. Y Javier Milei vino a hacer rápidamente lo que Macri intentó llevar adelante en cuatro años y nos pone a nosotros en un lugar de mucha violencia parte de lo que decía el Secretario General del Sindicato Ate Capital Daniel Catalano en la marcha de los Jueves de las Madres de Plaza de Mayo Vamos ahora a Córdoba porque allí dos hospitales públicos tendrán carpas para atender exclusivamente a personas con síntomas de dengue. Nos informa nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur. Hola Pepe, muy buenos días, muy buenos días a toda nuestra audiencia. Un saludo enorme, de buen comienzo de este 2025 para vos, Cristian y para quienes nos escuchan en toda la Argentina. En Córdoba se le pretende dar lucha temprano al dengue con la instalación de carpas especiales para atención de pacientes con síntomas en dos hospitales públicos de nuestra ciudad capital. La, la intención es que en estas carpas se haga el triage del ingreso de, de los pacientes sospechosos para que allí aquellos más graves, por supuesto recordamos que las guardias no se atiende por orden de llegada, sino que se atiende por orden de llegada. Entonces los más graves son los que pasan directamente a ser atendidos, aquellos que tienen que esperar que lo hagan con el mayor confort posible. Esa va a ser la sistemática y lo hacemos en estos dos hospitales que son los que tenían por ahí una sala de espera más pequeña y que se dieron un poquito más... Eh, más desbordados de gente entonces para que este, este verano, esta temporada que ya están empezando a aparecer las lluvias y las humedades y seguramente van a empezar a aparecer los mosquitos y por ende los casos de dengue que, que los pacientes que se atiendan en estos hospitales estén cómodos y confortables hasta que reciban su atención. Se ha tomado la decisión de ampliar el programa de vacunación de la provincia de Córdoba contra el dengue en este caso hacia lo que son las fuerzas de seguridad policía de la provincia de Córdoba, bomberos y servicio penitenciario, todos aquellos de hasta 59 años de edad van a ser incluidos eh, en esta campaña de vacunación y esto ya esta semana comienzan a recibir la, las notificaciones a través del ciudadano digital para que ellos puedan acceder eh, a sus dos dosis de vacunas y tienen un esquema completo de vacunación. Este audio pertenece al doctor Carlos Jordana, secretario de Salud Provincial. Los hospitales son el Tránsito Cáceres de Allende y el Hospital Rawson, este último lugar de referencia en época de pandemia. En este 2024, que acaba de culminar la cifra de personas infectadas en Córdoba, vio el récord de mil personas y se registraron 24 fallecimientos. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM Villa El Libertador, Córdoba Encontrarnos en Facebook facebook.com barra Farco Argentina Vamos ahora a La Pampa porque allí sobrevivientes de la dictadura celebraron el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena a 13 represores que actuaron en la provincia. En el medio, uno de los criminales condenados a 25 años consiguió el arresto domiciliario. El informe de nuestro compañero Juan Pablo Gabaza, desde Radio Quermés de Santa Rosa. Buenos días compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. La Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia a 13 delincuentes de lesa humanidad que se decidió en el año 2019 durante el segundo juicio que se hizo en La Pampa en el marco del proceso de memoria, verdad y justicia. Marta Alcala, víctima del terrorismo de Estado, saludó esa decisión y el hecho de que el máximo organismo judicial haya dejado firmes las decisiones de los tres juicios que se hicieron en la provincia. Este año ha sido tremendo. Eh... Eh, turbio, enneblinado, eh, trágico, te diría. Los motivos de, de la corte para terminar el año y dejar firme esta condena, eh, en, en realidad nunca lo sabremos, ¿no es cierto? O sea, no lo sabremos de esta corte en la que, en la que no hemos confiado, pero como vos decís con la Pampa, y en este tema, eh, actuaron efectivamente. Esto no es venganza, porque de parte nuestra jamás hemos pensado en venganza, ¿no? Lo que hemos pensado es en, en nunca más, ¿no? Y que sean castigados por esa constitución a la, a la, a la, a la que ellos... Eh, ...ignoraron y metieron en un cajón. Además, Alcala lamentó que pese a estar condenado a 25 años de prisión... ...se le haya dado la libertad condicional al torturador Carlos Reinhardt. Reinhardt volvió a su casa del barrio de Villa Alonso... ...en la capital Santa Rosa... ...donde fue abordado por el cronista de exteriores de Radio Kermes. Eh, acaba de llegar con un, su pareja, imagino que es su mujer... Estacionó el auto frente al garage Él se bajó rápidamente con una remera color bordeaux y pantalones cortos Y ahora Reinhardt le va a abrir, le va a abrir el portón Está, está ingresando en este momento el, el auto Reinhardt, buen día Está libre Sí no... ¿Tiene algo para decir? A las víctimas sobre todo de, de lesa humanidad de Les llame de joder Bueno, eso es lo que nos dijo Reinhardt en eh, 10 segundos, enojado por la situación. Reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1, desde Santa Rosa, La Pampa. La especialista en política internacional, Estela Caloni, opinó que es indispensable la unidad de los sectores populares en el contexto actual de la Argentina. En declaraciones a Radio Futura, también analizó la situación en América Latina. Este es el informe de nuestra compañera Martina Dominela. Buen día, Pepe, y audiencia de todo el país. La periodista y analista internacional Estela Caloni realizó un balance de la situación política de Latinoamérica en este inicio del 2025. En diálogo con Radio Futura... Destacó la importancia de generar estrategias para frenar el avance imperialista en el continente. Yo creo que es el momento, y porque creo que, que en América Latina es el continente donde más resistencia ha habido en todos los periodos históricos, es decir, llevamos siete siglos de resistencia, porque desde finales del siglo XIX nosotros ya estamos siendo víctimas de la expansión imperial hacia nuestra tierra, que, que, que considera Estados Unidos que nosotros, su patio trasero, digamos, su patio trasero, admitido casi por ellos, y que estaban avanzando sobre nosotros. Entonces, estamos en esa situación, pero nosotros resistíamos, ...se resistía, por eso ha habido tantas dictaduras... ...por eso ha habido tanta, tantas situaciones difíciles... ...por eso ha habido tanta muerte... ...además, Estela Caloni se refirió a la relevancia de la unión... ...entre los pueblos y los movimientos sociales... ...y si no nos unimos nosotros acá en Argentina internamente... ...y persistimos con que todo es la capital federal... ...y el resto no existe... ...entonces, sí, vamos a estar perdidos... ...pero yo confío... ...surgen personajes en toda esta historia... Nada, queridos compañeros, ningún escepticismo, nada. Tener la seguridad de que nosotros no vamos a permitir convertirnos en este siglo XXI, sino con una convicción de que podemos, de que podemos. Y de aquello que decían, regresaremos y seremos millones... Eso es absolutamente posible, necesario y urgente. Reportó para Informativo Farco, Radio Futura, desde La Plata. Comienza hoy en Arabia Saudita una nueva edición del Rally Dakar con 21 representantes de nuestro país. Nos lo cuenta nuestro compañero Iván Alday desde Aire Libre. En el transcurso del viernes y con el prólogo se pone en marcha la 47 edición del Rally Dakar que tendrá a 21 argentinos en la línea de partida. Finalmente, tras cumplir las pruebas administrativas que retrasó un día el inicio de la competencia, se correrá hasta el próximo viernes 17 de enero. Serán un total de dos etapas con 7.000 kilómetros cronometrados. Desde el pasado 26 de diciembre, la gran mayoría de los vehículos del Dakar desembarcaron embarcaron en el puerto del Mar Rojo tras un crucero en busque de carga desde Barcelona. El martes, en Villa, se vivió la primera jornada de verificaciones técnicas y administrativas y a hacerse sumó un día de pruebas. Para esta edición se suma el regreso de la televisión pública como... Emisora televisiva autorizada por la organización de ASO. Los resúmenes podrán verse de lunes a viernes de 20 a 21, al igual que la cadena deportiva ESPN. Entre los argentinos más destacados que prometen dar alegría se encuentran Kevin Inuciano Benavides en moto, Juan Cruz Jacopini en autos y Manuel Andújar en side by side. También competirán Nicolás Cabigliazo, Valentina Pertegarini, David Siles, Sebastián Cesano, Facundo Gastón, Gastón Mataruco, Augusto Sanz, Jeremía González Ferioni, Rinaldi, Fernando Acosta, Anuar Osman y Jorge Pérez Compan en el Dakar Clásico. Un reporte para Farco de Iván Andaires, de Aire Libre, Radio Comunitaria. En San Pedro Misiones FM Aries 89.3 se escucha el noticiero de Farco. Esta campaña está basada en hechos reales. Hoy hablamos de regularización migratoria. Juana, ¿cómo estás? María, acá ando. Medio preocupada, la verdad. Me enteré que ya es la fecha para anotar a mi hijo en la escuela. Pero yo no tengo los papeles al día y no sé qué hacer. Me da miedo que me pidan el DNI. Pero no sabías. En Argentina la ley dice que aunque vos o tu hijo no tengan aún su documento, puedes anotar en la escuela o atenderte en el hospital sin problemas. ¡Ah, no sabía! ¿Entonces vos dices que vaya igual? Claro, mujer. Andate antes de que se pase la fecha. Y de paso, ¿por qué no te acercás al centro de salud del barrio? Ahí las chicas seguro te pueden decir cómo iniciar el trámite, así ya tenés todos los papeles al día. Ay, gracias. Voy a seguir tu consejo. Que tengas un lindo día. Con suerte, Juana. La ley de migraciones garantiza que puedas acceder a tus derechos sin importar cuál sea tu situación migratoria. Es decir, más allá de que cuentes o no con DNI. Sin embargo... Sabemos que en la práctica no siempre es así. En los hechos, tener la documentación al día te permite acceder con mayor facilidad a políticas públicas y programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo o a votar en las elecciones municipales y provinciales. Tener documento te permite formalizar tu situación en el país y tener más posibilidades de acceder a mejores condiciones laborales o de vivienda. Si sos migrante, podés asesorarte de manera gratuita en CAREF, La Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes. Búscanos en las redes sociales como CAREF Argentina. Tus derechos van con vos. Esta es una campaña de CAREF con el apoyo de Miserior. Y hasta aquí llegamos con nuestra única edición de Informativo Farco de hoy viernes 3 de enero de 2025. Soy Pepe Frutos y junto a las radios comunitarias que integran Farco les invitamos a reencontrarnos el lunes. Buen fin de semana. Chau. Hasta aquí presentamos... Informativo Farco. Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio informativo Farco. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop Móvil desde tu celular o por banca e internet, empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredico.co.